Cuentos de hadas españoles El lechero codicioso Érase una vez un pueblo pequeño donde vivía Henry y su esposa Gloria Henry era lechero Juntos el esposo y la esposa tenían una granja de vacas La pareja cuidaba de todas sus vacas La alimentaban con buen heno y las cuidaban muy bien Por eso todas las vacas de Henry daban una leche de excelente calidad Todos los del pueblo solo compraban la leche de Henry Henry y Gloria ganaban dinero y llevaban una buena vida Pero a pesar de eso Henry no estaba contento Siempre soñaba con comprar una casa más grande y ropa más cara He visto una casa grande a las afueras de nuestro pueblo Deberíamos comprarla. Podemos comprarnos un coche caro y tener muchos criados. Llevaremos la ropa más cara y estos pobres lugareños nos tendrán envidia. La codicia no te llevará a ninguna parte. Deberíamos estar contentos con lo que tenemos. ¿Cómo puedes ser feliz en esta casa pequeña y con esa granja? ¡Ah! ¡Oh! Ese olor a vaca apesta Pero es nuestro sustento No por mucho tiempo Graba mis palabras Algún día seré el hombre más rico de este pueblo oh. Cada día cuando Henry iba a vender la leche Los lugareños lo felicitaban Henry, esta leche es buena y saludable Debes de cuidar muy bien de tus vacas Ah, oh, sí, claro que sí Pero no por mucho tiempo Cuando me haga rico, venderé todas esas vacas No me gusta ese olor en mi casa Pero esas vacas son tu sustento No deberías quejarte de tu trabajo Te ayuda a sobrevivir Yo vendo huevos para vivir También es un trabajo un poco apestoso, pero no me importa. Es mi trabajo. Bueno, bueno, bueno. Tú estarás destinado a vender huevos. Pero yo estoy destinado a hacer cosas más grandes, a comprar artículos caros y ropa cara. Esa codicia no te llevará a ninguna parte, amigo mío. Cuanto antes lo entiendas, mejor... ¡Ay! Ya he perdido mucho tiempo... ¡Te deseo lo mejor con tu negocio de huevos apestosos! ¡Adiós! Ay. Henry tenía prisa por ganar más dinero. Siempre estaba intentando encontrar la manera de hacerse rico. ¡Se acabó! ¡Es muy poco! ¿Cómo puedo vender más leche? ¡Tiene que haber una manera! Ah, mis vacas están sanas No puedo presionarlas para darnos más leche Además, este pueblo es pequeño Aunque consiga más leche ¿A quién se la vendo? Un momento ¿Puedo ir al pueblo de al lado? Allí hay muchas familias Ay. Pero tendré que comprar otra vaca Y ahora mismo no tengo dinero para comprarla ¡No! ¡Tengo que hacer algo! ¡Compraré una casa más grande! Veamos... No tengo dinero para comprar otra vaca... ¡Pero tengo que incrementar la cantidad de mi leche! ¿Cómo lo consigo? Mientras iba caminando, cruzó un río. Por fin, abrumado por la codicia... ...Henry tuvo una idea. ¿Y si mezclo un poquito de agua con la leche...? Así no tendré que comprar otra vaca Y además, así podré vender la leche en el pueblo vecino ¡Oh! Es una idea brillante Nadie notará si le añado un poco de agua a la leche <risa> Y Henry así lo hizo A la mañana siguiente, Henry empezó a llenar los contenedores de leche Pero esta vez solo los llenó por la mitad y se marchó Después se paró en el río y les añadió un poco de agua Ese día, como siempre, los lugareños le compraron la leche a Henry Y le pagaron la misma cantidad Como les había añadido agua, a Henry le quedaba leche que vendió en el pueblo vecino Esa noche, Henry estaba muy contento Esto es genial, si sigo así... Pronto me haré rico Tenía razón Pasaron los días y Henry era más rico que antes Se compró un coche y reformó su casa Estaba tan acostumbrado a añadirle agua a la leche Que ni se le ocurrió comprar otra vaca Y a medida que se incrementaba la demanda de la leche También se incrementaba la del agua Siguió así semanas Pero los lugareños empezaron a notarlo Había rumores en el pueblo de la nueva leche aguada Queriendo saber la verdad Unos cuantos lugareños se reunieron fuera de la casa de Henry ¿Qué pasa? Henry, tenemos quejas de la leche que vendes Sabe a agua ¿Qué? ¿Cómo os atrevéis a decir eso? Te pagamos por la leche, no por agua Ya no puedes tomarnos el pelo No ha cambiado nada. No sabéis apreciar la calidad. Trabajo mucho. ¡Compradsela a otro! Si no os gusta. No os necesito. Tengo muchos pueblos a los que les encanta la leche que vendo. Henry entró como un rayo en casa y golpeó la puerta. Los lugareños se sorprendieron del grosero comportamiento de Henry. Algo no va bien De acuerdo, hay que averiguarlo Planearon conocer la verdad A la mañana siguiente, Henry como era habitual, caminó hacia el río Abrió sus contenedores medio llenos y los llenó de agua Pero no sabía que estaba siendo observado ¿Cómo se atreve? No es justo Así es como se está haciendo más rico Tiene el mismo número de vacas Y aún así está vendiendo leche a muchas familias Los lugareños lo entendieron todo Y decidieron darle al codicioso lechero una lección Al día siguiente Gloria fue al mercado a comprar legumbres Esa noche cuando Henry regresó de trabajar Se sentaron a cenar ¿Qué es esto? ¿Has cocinado piedras? ¿Piedras? ¡No! ¡Son legumbres! ¡No, claro que no! ¡No puedo creerlo! ¡El vendedor te vendió piedras pequeñas con las legumbres! ¿Cómo se atreve? ¡Iré mañana a verlo! Esa noche, Henry y Gloria se fueron a la cama con el estómago vacío. Henry, muy enfadado, fue a ver al vendedor a la mañana siguiente ¿Qué nos vendiste? No pagamos piedras, pagamos legumbres a comprar a otra parte si no os gusta ¡No os necesito! Henry regresó muy enfadado a casa Poco después fue a comprar una docena de huevos Cuando regresó a casa e intentó cascarlos Se dio cuenta de que 10 de los 12 huevos eran rocas Estaba furioso ¿Qué me vendiste? Pagué unos huevos, no unas rocas Nosotros también pagamos por la leche y no por el agua Ve a comprar a otra parte si no te gusta No te necesito Henry se fue enfadado Al día siguiente compró una camisa de seda De camino a casa empezó a llover El agua destiñó el color de la camisa. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que la camisa no era de seda, sino de yute. Esto siguió así unos días. Cada vez que Henry compraba algo, llegaba a casa con algo diferente. ¡Estoy harta de esto! ¿Por qué no nos venden lo que les pedimos? ¡Nos están tomando el pelo! ¡Eso no es justo! Henry estaba tan ocupado pensando en sí mismo y en su codicia Que no se daba cuenta qué es lo que les había hecho a los otros Con el tiempo, los pueblos vecinos también empezaron a quejarse Poco a poco dejaron de comprarle la leche a Henry Sin dinero para gastar, Henry empezó a vender las cosas que había comprado Vendiendo leche de baja calidad Ahora Henry era un lechero pobre Solo le quedaban un puñado de vacas Y solo unas cuantas casas a las que les vendía su leche Ahora te das cuenta de lo que has hecho Tu codicia es el motivo de nuestra pobreza Si hubiese seguido vendiendo la leche buena como la vendías Podríamos haber comprado una casa más grande y ropa cara algún día Solo hay que ser paciente Y seguir trabajando mucho Estoy de acuerdo Gloria Debería haberte escuchado No solo he perdido mi dinero También he perdido el respeto Y la confianza de la gente oh. Henry siguió vendiendo leche Y atendiendo a sus vacas Ahora sabía lo peligrosa Que podía ser la codicia Había aprendido la lección Desde ese día Nunca le añadió agua a la leche Y era feliz con lo que ganaba